Bé, avui tenim amb nosaltres a l'Urxa, l'Unai i l'Ibai, que són tres persones d'Onda Roa. Bé, buenos días, o buenas tardes. Arratxal de On. Arratxal de On. sois d'Onda Roa i, bueno, Unai hauria que ser alcalde d'Onda Roa i Urxa hauria que ser concejal. Explícanos esto ¿Qué situación lleva a que una persona Que tendría que ser alcalde no lo sea? Bueno, la historia se remonta Un poco hasta hace Seis años o así, ¿no? Y la historia es que, bueno eh, El gobierno español toma la decisión De ilegalizar a la izquierda a Y entonces hace El castellano nuestro ¿no? <risa> no, el nuestro tampoco es muy bueno No sufráis Hace seis años eh, Planteamos en cada pueblo Eh, para el ayuntamiento Plataformas Y bueno, las ilegalizan Entonces la legislatura anterior también fuimos ilegales no Y en el caso de Ondarua eh, En las votaciones sacamos El PNV sacó siete concejales Y la plataforma nuestra De izquierdas 6 Y entonces bueno eh, Anduvimos allí Y otra vez llegan las elecciones Y nos presentamos como ANV La izquierda abertzale Entonces sacamos mayoría absoluta ...y la situación que se da... ...bueno, nuestra lista en todos los pueblos no ilegalizaron... ...o sea, ilegalizaron unas listas y otras no, no... ...y entonces en nuestro pueblo ilegaliza nuestra lista... ...y nos encontramos que somos mayoría absoluta... ...y entonces los de la lista del PNV... Eh, ...los del pueblo... Eh, ...que se acaban ser concejales también... Eh, ...renunciaron a coger esos puestos... no ...entonces se da una situación que nadie de que quiere gobernar, bueno, nadie quiere gobernarnos, nosotros sí, pero no nos dejaban. Y entonces los del pueblo, los del PNV, no cogen sus puestos, los cargos de concejal, y entonces el PNV, eh, la dirección, eh, toma la decisión de monta eh, montar una gestora municipal con todos los participantes del PNV que no eran ni del pueblo, ¿no? Algunos eran de Bilbao y tal, y nos hacen esa jugada, ...y ya llevamos dos años y pico con una gestora municipal, o sea, que ha robado la palabra del pueblo, ¿no? ¿Y cómo, cómo reacciona el pueblo? ¿Cómo sepa ¿Qué se palpa en el pueblo, ¿no? de que después de unas elecciones venga una gestora de fuera para, o con gente de fuera para gobernar? Impotencia, ¿no? Odio, impotencia sí. y de todo Es que la movida es también que la legislatura anterior Con la situación que teníamos en el pueblo Ya empezábamos empezamos a hacer desobediencia civil Entonces hace, ¿cuántos años? Se, no sé, seis, cinco, ¿sí? cinco, cinco años o así eh, Empezamos a ser desobedientes Y eso quiere decir que no pagábamos la y no pagamos las tasas municipales y decíamos, mm -hmm. median, eh, mientras no tengamos nuestros derechos, no tenemos ninguna obligación con este mm -hmm. ayuntamiento y entonces la gente se metió en ese camino ¿no? ¿Hay represalias? Sí, bueno eh, en un principio el PNV optó por no sé, hacer oídos sordos ante ante eso y hemos pasado varios años en donde en donde bueno no ha habido represalias de ningún tipo Ahora cuando ha venido la gestora municipal o sea desde el principio lo que lo que ha pretendido ha sido pues eh, acabar con, con los eh, impagos y bueno y poder poder cobrar eh, o sea todos losagos que había por parte de la desobediencia civil hacia, hacia el ayuntamiento eh, en un principio intentó contratar a una, una empresa privada a una especie de agencia tributaria ...para que se hiciera cargo de todos los impagos... Uh -huh. ...y esa empresa se negó a venir a Ondarroa... ...una vez que se enteró de qué es lo que había... ...nosotros nos reunimos uh -huh. también con la empresa y tal... ...le explicábamos que en Ondarroa... ...el caso de Ondarroa no respondía a un caso habitual... Demorosos. ...de morosidad que, que pueda haber... Uh -huh. ...o que incluso hay en todos los pueblos... Uh -huh. un, ...un cierto porcentaje de gente que, que no paga y puto... Uh -huh. ...les explicamos de que nuestra campaña... ...era que una campaña consciente y política... ...y que nosotros estábamos dispuestos a pagar desde mañana mismo... ...si es que hoy se, se solucionaba el tema del, del Ayuntamiento... ...entonces la gestora es, o la empresa se negó a venir rondarroa... ...porque vio que allí no tenía mucho que mucho que rascar... ...y bueno, ahora pues el PNV ha removido Roma con Santiago... ...y ha, ha conseguido que ahora nos venga la Hacienda foral de Vizcaya... A hacer un poco el seguimiento a todos los impagos y, y todo eso. ¿no? Esta situación de, de pueblos donde gobiernan gestoras se da en otros pueblos de Euskal Herria? ¿O, o sois un, algún sitio excepcional? Bueno, sí, es este excepcional. Hay, junto con Ondarroa, hay eh, Mendesha, que es un pueblo también, no sea, muy... bueno bastante más pequeño que el nuestro que está a 5 kilómetros del, del nuestro que está en la misma situación que nosotros y luego ya eh, mediante gestora no creo que haya ningún otro ningún otro pueblo que o sea, en, en estos momentos o sea sí que sí que ha habido por ejemplo el tema de, de larcha que también ha sido bastante o sea, bastante sonoro en ese sentido de que, por ejemplo, el Partido Popular está gobernando con 20 votos, ¿no? Porque solo solamente se presentaron la Izquierda de Berchale y eh, el Partido Popular, la Izquierda Bertal fue ilegalizada y bueno, eh, en estos momentos el Partido Popular tiene, o sea, la totalidad de los eh, concejales con con y pico con 20 y votos, ¿no? Entonces, bueno, Sí, legalizaron muchas candidaturas, porque habéis dicho que algunas sí que se pudieron presentar, pero... Sí, mitad y mitad, o sea, nosotros nos presentamos, eh, si no me equivoco, 300 y pico candidaturas, y de esas 300 y pico candidaturas, eh, 160 y pico así pasaron, y otra, otras tantas, pues, se quedaron eh, al margen, o sea, que no nos pudimos presentar. Uh -huh. Y estos actos de desobediencia civil y tal se dan en otros municipios también o no. No. no, no. <risa> Queremos convencer a la gente de que En esto gente, también sois cuesta. excepcionales, ¿no? Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí, sí, que hemos intentado que otros pueblos también eh, o sea, pues accedan a este tipo de lucha hasta hasta el momento no ha, no ha sido posible pero bueno o sea independientemente de, de la campaña de suencia civil eh, en los pueblos sí que hay una actitud en contra de, en contra de esa situación eh, antidemocrática e injusta uh -huh. un estado de excepción no lo que pasa en euskal herría sea a nivel entre la represión, la ilegalización de partidos, la ilegalización de todo. ¿Cómo definiríais el momento sí, en que estáis sí, actualmente? Sí, sí, sí. Sí, excepción, o sea, además de una vez lo hemos definido Así, ¿Ah, y bueno, o sea, los hechos corroboran de que efectivamente, o sea, en estos momentos no hay parangón en toda Europa que se pueda asemejar a, a lo que está pasando en Euskal Herria, en donde estamos viendo que eso de la separación de poderes eh, hoy por hoy en el Estado español es un es una utopía y que en base a un, no sé, un totum revolutum que hacen eh, diciendo de que todo es ETA, pues eh, se, se, se permiten... La posibilidad de poder hacer todas esas eh, cosas. O sea, estoy, estamos viendo eh, verdaderos juicios farsa en la Audiencia Nacional en donde eh, muchísima gente se está comiendo años y años de prisión por, por respuestas ante hechos políticos. Eh, como pueden ser ante ilegalizaciones, ante encarcelamientos masivos y tal y cual gente que ha participado, pues en, en estos momentos hay gente que por quemar un cajero un, un contenedor eh, está con penas de 12-15 años o sea, por ejemplo el último asesino de Nagore Lafaje una chica de Euskal Herria que fue víctima de violencia sexista, pues el asesino va a cumplir 12 años entonces pues podemos decir incluso que matar a una chica joven y sí, sí, sale más barato más que, que sí. quemar un contenedor sí, sí, claro. mm, si es por temas políticos sí, sí, sí. claro y eh, esta onda represiva que hay ahora que han detenido 40 y pico chavales no a, acusados de ser de, de AICA o de, de Segui de Uh, cuando ya habían ilegalizado primero Jarrai, luego AICA y luego Segi, ¿no? ¿Ha Aumentado desde que cambió el gobierno en Euskadi, desde en que entró Pachi López o ya Bueno, siempre ha habido represión, pero Se nota. el cambio del de no, no, gobierno. Yo yo diría que no, ¿no? O sea, sí sí que ha habido intentos por parte del PNV de de querer Pedales. hacer creer a la sociedad de que un cambio en el gobierno con pachi lópez que si la artante actúa de otra forma que si no sé quién actúa de otra forma pero bueno o sea, ya nosotros llevamos ya muchos años eh, o sea con la misma receta y nosotros no creemos que, que la, las racias policiales de hoy en día respondan a un cambio de gobierno en, o sea, en más congados o sea, sí. ni mucho menos ni mucho menos o ya sea, tenemos en estos momentos 800 procesos políticos y los 800 esos no son <ríe> Fruto del gobierno de, los... de Pacho López Vaya. O sea, ni mucho menos, mucho menos. Vaya. Sí que ha habido algunas Algunas actuaciones de la Archancha este verano Que han sido, bueno O sea, no desproporcionadas O sea, han sido... Es que no hay ni palabras, ¿no? Y igual en un momento determinado Sí se podría decir de que Sí pueden tener Otro tipo de órdenes O sí que puedan tener No sé, igual más manga ancha para para actuar de tal forma, pero, o sea, si vamos a o sea a la raíz de la cuestión, o sea, ni mucho menos, es una cuestión del gobierno de Pachi López, creo yo. Y eso a, a nivel, lo que nos ha llegado, no sé si es así, es uh, lo de las fotos de presos, ¿no? que desde que han llegado no en las choznas y así van a retirar las fotos de presos, las pancartas... Claro, es que La lectura que hacemos nosotros también es que nosotros estamos diciendo ahí que hay un conflicto político ¿no? y ellos quieren eh, quitar todas las pistas de eso de la calle ¿no? y nos quieren quitar eh, las fotos de las chosnas, de las tabernas incluso en movilizaciones no podemos sacar fotos de los presos y, y en base a eso también la línea de represión ha enduredo endurecido mucho ¿no? eh, con visitas a la Audiencia Nacional, detenciones ...y movidas de esas por sacar eh, fotos de En fotos Onda, de en Onda también nos ha pasado, ¿no? sí, ya nos ha han habido... quitado fotos de allí. Sí, en fiestas, bueno, eh, ha habido varios casos en, en bares de Onda Roa... Eh, ...por el tema de las fotos, eh, vino la ...diciendo que tenían orden de, de la Audiencia Nacional... ...y que teníamos que quitar las fotos... En varios bares eso y luego también en fiestas pues todos los años sacamos eh, las fotos y bueno, pues un día vinieron, quitan las fotos y sí, casi, casi en todos los pueblos pues en una rueda también pues ha habido ha habido caso. Sí, sí, sí también. luego también todos los viernes eh, el, el grupo de familiares de Xerat hace una movilización en encartelada, encartelada silenciosa y con las fotos y ahí también, o sea, las quitaron, no se pueden sacar... Y tal, ¿no? incluso a los familiares y todo eso. Y, bueno hablamos también de qué hacéis aquí que hacéis en Berria el 13 de diciembre casualidad ¿O... <risa> es el día del referéndum ¿no? ¿habéis venido como de observadores? bueno, bueno de, de, sí. si tenemos oh, que hacer de, de observador <risa> pues curiosidad, curiosidad. lo hacemos pero... curiosidad Bueno, sí, hemos venido, que tenemos unos conocidos aquí y mm. pues suelen venir a nuestro pueblo también y nos dijeron que, que iba a haber una consulta mm. el día 13 y pues dijimos pues vamos a ir y a ver lo que hay lo que se cuece aquí y bueno, pues a dar nuestro apoyo también, ¿no? A la consulta por la independencia ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues a, a priori, no sé, una impresión muy, muy buena, ¿no? Se ve que ...no sé, desde la distancia o desde el corto tiempo que llevamos aquí... ...de que independientemente de los partidos políticos... ...también hay movimientos sociales que, que se hayan volcado con el tema este nos parece muy interesante y nos parece muy interesante además porque eh, nosotros también en nuestra lectura política también mantenemos en estos momentos de que en el Estado español puede haber eh, condiciones objetivas para acceder a otro nuevo escenario en, en donde eh, los pueblos como Cataluña o Euskal Herria pueden acceder a la independencia entonces nosotros desde, desde Euskal Herria lo observamos con, con interés, ¿no? con mucho interés porque no cosa creemos que esto tiene que ser para, para largo creemos que tanto en cataluña como en escolarría necesitamos de una estrategia concreta para acceder a, a otro nuevo escenario a, a, hasta hasta la consecución de, de la independencia pero nos parece muy interesante y muy un dato un fenómeno para tener muy en cuenta también desde allí ¿no? desde escalaría y mm -hmm. Y ahora que hablas de un nuevo escenario, igual los casos de represión y así este miedo que hay es por este nuevo escenario que se está buscando. Sí, puede ser o sea una manera de, de intentar condicionar el debate que se está dando en el seno de la izquierda abertal en estos momentos. O sea, eso bueno, lo teníamos bastante claro de que bueno, el Estado español no se iba a quedar quieto. Eh, es más, o sea, ya lo, lo, los conocemos eh, ya bastante bien, sabíamos que algo de eso iba a haber, incluso va a haber más que eso también todavía sin duda, pero sí, creemos que responde a eso, ¿no? Responde a eso, incluso ya es de saber eh, público de que Rubalcaba ya antes de esas operaciones ya se estaba reuniendo con con embajadores a nivel europeo, se estaba reuniendo con medios de comunicación a nivel europeo, se ha reunido con partidos políticos eh, a nivel estatal para transmitirles principalmente eso, ¿no? De que si la izquierda vertsale en un futuro mueve ficha que va a ser él el que el que dirija la, la orquesta y que en base eh, sin que se mueva él, que nadie haga ningún movimiento ni nada de eso, ¿no? ...y entonces pues bueno, o sea, el Estado español, el gobierno del PSOE... Eh, ...no sabe o no quiere saber nada de eh, otra solución que no pase por la vía represiva... ...y en eso está ¿no? Mientras ellos están en eso, nosotros creemos que hay que responder con más iniciativa política... ...que es en donde ellos eh, se muestran más débiles que, que nosotros las propuestas que solemos hacer, incluso en el último proceso negociador, o sea, tuvieron un respaldo a nivel internacional, aunque fuera a nivel privado, y pues en eso estamos, o sea, de que nuestro, nuestros planteamientos son democráticos, tienen peso democrático y es el Estado español el que le cuesta responder a eso mediante mediante iniciativa política y mediante planteamientos democráticos, ¿no? uh -huh. Bueno, pues alguna una pregunta que si algo, ¿no? sí, algo más contarnos algo más de ondaroa como es un tema muy muy, muy bastante complejo ¿no? o sea y en el último en el último secuestro de la Alacrana pues eh, Sí hubo un marinero que es de, que es de ondarroa pero bueno ondaro históricamente ha sido un pueblo pueblo pesquero o sea Eh, Ondarroa es uno de los puertos más importantes a nivel del Cantábrico o sea, será el tercero o más o menos a nivel Cantábrico y ha habido una flota súper eh, importante y ya se, se está viendo que ya está, el sector está en una decadencia pues, eh, total, ¿no? Total. En estos momentos, en estos momentos ahora hasta antes de fin de año por ejemplo, seis, seis barcos de altura van a ir al desguace y pues en eso estamos ¿no? o sea y yo o sea nosotros creemos que lo que ha pasado en somalia al fin y al cabo con todas sus características con todo su con todas sus diferencias eh, también responde a la crisis que existe en el cantábrico a nivel o sea a nivel a nivel pesquero o sea si no, nuestros arranzales nuestros marineros no tendrían la necesidad de, de tener que ir a otros mares a Somalia a pescar, a Somalia, ¿no? Y, pero no no es a Somalia, ¿no? En estos momentos hay hay barcos pesqueros, atuneros eh, concretamente que están se, siguiendo al atún en todos los mares, mm. todos los mares, tanto en el Índico como en el Atlántico, como en el, en el yo que sé, ¿no? Entonces, eso responde a que en el sector pesquero hay una crisis muy profunda y no interesa no se quiere dar cauce a eso ni por Bruselas ni por ni por Madrid, ¿no? Entonces en el tema ese también, o sea, con soberanía con independencia, creemos que nosotros nos que mejor la gest ¿no? <risas> gestión gest lo gestionaríamos bastante bastante mucho mejor que lo que hacen estos ¿no? ¿Cuánta gente vive en Ondarroa? 10.000. 10.000 habitantes un pueblo pesquero, ¿no habéis dicho? Sí, sí eh... Pues en este programa también hacemos una receta, normalmente, y aprovechando que estáis aquí, nos podéis hacer alguna receta de allí. Siempre tenemos la sección de la receta, pero mira, ¿no? una, un, algún, algún plato de estos, bacalao al pil, pil o atún, Marbechano. o marmitaco... Sí. Marmitaco, nosotros igual Mejor que la receta, os invitamos a venir allí En fiestas En fiestas, os coméis un plato y luego nos decís A ver lo que, qué es lo que os ha parecido Porque receta, receta, tampoco No sabéis ninguna receta así de allí Sí, bueno, lo que comemos en fiestas Cuando montamos el comedor ahí Ahora, ahora, eso, eso Pues comemos ensalada, marmitaco Y luego atún Y... Atún con cebolla ¿Y, ¿Y la marmitaco se dicho, cómo nahi? se hace? ¿Eh? ¿Cómo se hace la marmitaco? Con, con patatas y atún <risa> <risa> Bueno, pues cogeremos la invitación de ir a comer ensalada marmitaco y atún a las fiestas de Ondarrua, cuando son suelen eh empezar más o menos el 12 o el 13 de agosto y hasta el 17 sí. el 17 que suele ser ya día de la en precisamente día del marinero donde todo el pueblo se viste de azul y tal y cual y bueno pues sí, os invitamos, o sea de hecho nosotros ahora estamos en Berga a raíz de una invitación que hicimos estos sí. también a una gente de aquí de Berga y de Cataluña para que vinieran a fiestas y ahora aquí estamos más que nada por como es eso, por de evolución de favores, vamos <risa> Y por cierto, ¿con qué vamos a acompañar el marmitaco? Con vino, con vino con vino, o sidra O sidra también, sí sidra. Bueno, estaréis contentos porque pronto abren la Sagardotequis también, ¿no? Sí, ya la temporada empieza <risa> Ya empieza la temporada Bueno, esto siempre ayuda a pasar el invierno Por mucha represión <risa> Con la barriga bien llena y cantando sí, sí. Bueno, pues muchas gracias Por haber venido aquí Y, no, y nada no. a, a seguir sí. paseando por ver A ver cómo va el día <risa> Vale, de acuerdo, muchas gracias vale. Venga, vale. es que Gracias que vaya tres... <risa> <risa> vaya de 3 cocineros, ¿no?